Él es el único merecedor de gloria, de honra, de alabanza, de poder, de majestad. Él es el Rey de gloria y por eso te damos gloria en lo alto, solo a ti, Señor. Te adoramos, te adoramos. よいぽどぴぃい、いでんうぼなせん。